Bueno, basta. Mauro Montadiro, Cronista de Exteriores, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo a n d a s Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo tranquilo. Acá estamos recorriendo un poco las calles de la ciudad.、Oh. Y bueno,、eh, nos metemos enseguida en la información porque el entrevistado nos está esperando desde hace un ratito. Dale. Y hoy más temprano le decíamos a nuestro compañero Pali Cucharini que íbamos a darnos una vuelta por algunos supermercados, a algunas despensas de la ciudad de Santa Rosa. Porque ayer se conoció el dato de inflación de febrero, que es de 13,2%, que, que supuestamente ha bajado la inflación, o por lo menos eso es lo que indican los indicadores nacionales, pero vinimos a los supermercados a ver si realmente eso es así, pero sobre todo pensando en que es un momento donde muchas familias necesitan Eh, la plata para poder comprar lo básico que es、eh, los alimentos. Vamos a hablar un ratito con Marcos González, que es el dueño del supermercado González, que es un supermercado de barrio en la Villa Santillán, que nos va a contar un poquito cómo está la situación. Marcos, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos、eh, qué ha pasado. ¿Ha bajado la inflación? ¿Han bajado los precios? ¿Los precios? Esa es la primera pregunta. Hola, ¿cómo va?、Eh, buen día. Mira,、eh, han bajado un poco los precios por el tema del que el consumo ha bajado, entonces yo creo que han, por eso se está, se está viendo un poco de baja de, de los precios.、Uh -huh. O sea, baja por el consumo, no porque realmente bajen los precios, eso es, ustedes están viendo, lo que les pasa todos los días. Sí, yo creo que sí,、eh, ya te digo, am, al no haber tanto consumo, que nosotros por ejemplo más o menos este mes bajó un 15%, Eh, entonces, bueno,、eh, se nota ahí que, que tienen que bajar si o si, los precios porque si no, no hay venta.、Eh, que baje el 15%, digo, para, un, para una empresa familiar como de ustedes. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Sobre todo para lo que tienen que pagar todos los días, porque u s tienen que pagar servicios, tienen que pagar a, a trabajadores que tienen en blanco. ¿Cómo repercute eso en, en la diaria? Sí, mira, se, se complica. <ríe> Lamentablemente,、eh, tratamos de, de bueno de, de bajar todos los precios y todo para, para que haya un poco más de consumo y, y bueno y tener calidad y, y servicio s también ustedes en esta situación marcos c ó m o están con el personal lo han mantenido en estos últimos tiempos s í、sí, sí, el personal siempre por lo por ahora siempre es el mismo Eh, están viendo que han bajado esos precios de, de productos que no se venden ustedes tienen muchos productos que no pueden vender por la por los altos precios s í hay por ejemplo productos que han subido para mí mucho eh, entonces eh, bueno se ha quedado por ejemplo que o unas latas de, de ananá de p a l m i t o de champiñón todos esos, esos productos、eh, a, al subir t a n t o no, no、eh, después t e n e s problema s con los vencimientos así que los productos esos han bajado mucho lo que es también papel higiénico、eh, ha subido mucho y, y s e están volcando a segundas marcas terceras marcas para para,、bueno, para comprar l o s hay diferencia entre la primera marca que sería una marca importante o conocida con otra que no se conoce tanto hay mucha diferencia con sí sí sí se nota se nota mucho la diferencia en productos por ejemplo de no sé de rollo de papel higiénico de 80、eh, tenés de por cuatro tenés un mil mil cien pesos de diferencia de una marca con otra gente se vuelca eso sí sí sí porque son productos buenos también no son conocidos pero son productos buenos también.、Eh, ustedes que todos los días ven a la gente comprar、eh, en qué se restringe la gente en comprar qué es lo, lo primero que deja de comprar en un supermercado como el de ustedes Y ya te digo, la, la, por ejemplo, productos como esos de que te nombraba, champiñón, palmito, bueno, todo lo que es, incluso、eh, van llevando como, por ejemplo, que yo antes llevaban un kilo de cebolla, ahora van llevando de a dos cebollas.、Eh, o también que yo llevaban un kilo de carne y capaz que ahora con 500 gramos les, les alcanza. De, de un kilo bajan a medio kilo porque es lo que le alcanza el, la plata que tiene. Claro, exacto, sí, sí, sí. Si、eh, no, no, no se llega a fin de mes.、Eh, más vale que nosotros estamos esperando que bajen la inflación y que bajen los precios.、Eh, ustedes como comerciantes están viendo que esto, este estancamiento de los precios los beneficia a ustedes sobre todo al, al comerciante.、Eh, pero antes se hablaba de que, por ejemplo, si había mucho, mucho consumo, estaba una especie de fiesta los consumidores o las personas y que ahora todo el mundo se tiene que, que ajustar un poco usted e s siempre como c o r e r c i a n t e le s conviene vender más uno imagina que es a s í Sí, s í por supuesto、eh, digamos siempre、eh, tratamos de, de, de tener buenos precios para poder vender más y ya te digo no es, es complicado en este tema de, de de que los digamos los precios、eh, han, han, están altos entonces bueno el consumo baja Y, y al bajar el consumo,、eh, mucho menos la venta. ¿Cómo ven el panorama de acá en adelante? Estamos recién en el tercer mes del año. Uno imagina que para mitad de año, ¿cómo, cómo ven ustedes que, que tendrían que mejorar la, las cosas para que estén un poco mejor? No solamente ustedes como empresarios, sino también el, el consumidor. Sí, yo creo, yo creo que si siguen bajando los precios,、eh, creo que va a mejorar. Pero bueno, ya te digo. Eh, no se sabe si es por, por el bajo consumo que hay o, o es porque realmente están bajando la, la cámara de comercio reciente comentaba hizo un estudio de 50 comercios diciendo que en febrero bajaron el 25% ustedes el 15 están dentro de ese, de ese grupo de comercios o no、eh, no nosotros、eh, justo esa encuesta no, no la realizamos pero、eh, como es pero igual ya te digo nosotros también un, un 15 nos ha mermado el, el consumo de la de las ventas son casi las once de la mañana no se ve mucha gente en el en el supermercado eso antes ustedes lo percibían o t e n e n mucho más movimiento Sí, s í、eh, en, en el durante el mes se, se nota la la diferencia de cantidad de, de personas que e se t mitad a m o s d mes la, de, se nota cuando ya te digo cuando a fin de mes hace el, el balance y, y se nota que hay menos consumo y personas digamos también entran, entran en el marco muchas gracias por tu tiempo no no es p o r q u é gracias a ustedes marcos gonzález el propietario del supermercado gonzález estamos aquí frente al a este, a este supermercado en la villa santillán un poco para conocer cómo venía a la mano respecto a los precios pero sobre todo después de lo que se conoció、eh, ayer el índice de inflación que en realidad es el índice de los precios de la c a n a s t a básica y lo que dicen es que Eh, la mayoría de los comerciantes es que baja la inflación porque no hay consumo. Y la verdad que se nota y mucho、eh, esa, esa merma de cantidad de personas、eh, andar a esta hora en algunos comercios. Nosotros lo notamos, sobre todo en comercios de barrio, que la gente viene todos los días a comprar. Son casi las 11 de la mañana y no hay tanta gente dando vueltas. También convencamos que estamos a mitad de mes y ya la gente casi que no tiene plata. Dale, Maurito, cuando tengas más data, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, desde un, un comercio local de Santa Rosa que vive、eh, en carne propia lo, lo que está pasando en todo el país.